bajo sodio, tu salud se lo merece. Pedidos 430 899. Lo voy a dejar correr un poquito al tema. No le voy a hablar mucho porque quiero que ve, ver si lo adivina. Buen día, Alex. Buen día. Ojalá me escucharon un poquito más por lo que lo conozco. A ver. Pero... <risa> sí, vamos a pasar, vamos a a la es un tema bien de verano Riguiera, algunos tanos Unos tanos que hicieron este tema y Estamos dialogando con el intendente General Alvear, con Alejandro Celillo ¿Cómo estás, Ale? Hola, ¿cómo estás, Carlos? Bien, un saludo a todos a la audiencia En esta fiesta Estamos bueno, trabajando ya eh, están depositados los sueldos de, de los empleados de Guinaldo, y trabajando mañana y el 31 y a suelto así que adherimos a la, a la a la nación que ha propuesto esto nuevamente un bueno, fin de semana para que la gente del municipio se relaje un poco y disfrute con su familia exactamente, o sea que 21 mm -hmm. 24 y 31 a suelto. a suelto hoy la laburar normalmente Hoy sí hoy estamos trabajando normalmente perfecto eh, Alejandro y la recole bueno después lo vamos a repasar el tema de la sí, tiene esos servicios básicamente sí, claro. residuos eh, bueno obviamente el hospital que en alvear es municipal se sí, haado no, pero en alvear en municipal se sostienen esos servicios este así que bueno, eso, bueno obviamente hay un cobro de las extra que bueno justamente también beneficia al empleado que, que es más sacrificado en el horario y en la calle y en, y en las guardias del laburo del hospital que, que siempre es muy exigente. Seguro. Alejandro, antes de meternos con cosas serias, estamos así, <risa> <risa> Antes de, de meternos con cosas más serias, estamos haciendo un repaso de con qué deberíamos brindar según el signo. Vos sos de Yo soy de Tauro De Tauro, bueno, fantástico Cumplo el 27 de abril 27 de abril, bueno sí. En los taurinos, para esta Navidad, le sugieren cerveza y tranquilo Cervecita perfecta, porque dice Los de Tauro son pacientes y tranquilos Así que para ellos una cervecita es perfecta esos paciente y tranquilo? Sí, puede ser, sí, sí en general sí Y bueno, y la cerveza va. La cerveza con, va. Con moderación, viste, pero bueno. Con moderación, ahí está. Ale, contame un poquito, eh, te fuiste a la cumbre que tiene que ver con el cambio climático, estuviste con el Papa, ¿qué te quedó de eso? Bueno, sí, la verdad que fue un viaje eh, breve, pero muy intenso y muy rico en vivencia, en emociones, en crecimiento, digamos. <coughs> Yo soy... Concurrente a las reuniones de cumbre de intendentes contra el cambio climático que se hacen anualmente en la Argentina. Ajá. La primera se hizo en 2013, en Tigre, bueno, eso no, no me enteré, no sé si habrá pasado la invitación por el municipio. Y en el 2014 fui a Córdoba, a la segunda cumbre, el anfitrión fue Ramón Mestre, intendente de Córdoba, capital y este año fui a resistencia en las dos fui el único intendente de la provincia de buenos aires que fue interesado por el tema del cambio climático y las políticas públicas que un como le llamaban en, en parís puede decir un local líder no un líder local de o sea, alcalde intendente eh, con, con el, el nombre legal que le, que le atribuyen en diferentes lugares eh, lo, las políticas públicas que uno puede implementar para para contribuir a frenar el cambio climático, así que me interesó mucho el tema y me invitaron eh, justamente a concurrir a la reunión de local leaders en, en París, que se hizo dentro del marco de la cumbre climática que se desarrolló hasta el 14 de, hasta el 11, perdón, de diciembre. Ajá. El 4 de diciembre, viernes 4, fue una reunión que fue puntualmente de los alcaldes de alrededor de 1200, terminamos yendo 400 porque este tema del, del atentado de ICI, de la serie de atentado de ISIS en el de noviembre eh, bueno, un poco le dio cierta aprehensión a, a un montón de los concurrentes comprometidos y puso en riesgo la cumbre misma pero bueno, como Francia como un país que ha pasado por tantas guerras no se iba a milanar por una amenaza terrorista, justamente la parte de luchar contra el terrorismo no no alterar la agenda así que el viernes 4, en lo que es el Ayuntamiento de París, o sea, el, eh, el Palacio Municipal, eh, que se llama Hotel de Ville, o sea, que es la casa del pueblo Ajá. Eh, de París, fue eh, una reunión que duró todo el día, con diferentes expositores, eh, que abrió la, la reunión, junto con la alcaldesa de París, el mismísimo presidente de Francia, ¡Ja, <risa> ja, compara que se me casó el teléfono entonces, pero ¿no? Alejandro, sí. ¿más o menos balbuceás algo de francés o fuiste con él? No, no, yo hablo Tarzán <risa> en, en inglés, en inglés como Tarzán y el francés como Tarzán en gripado pero bueno, o sea que había traducción simultánea habla ¿sí? tres idiomas entonces, junto <risa> con el albiarense son tres <risa> Sí, sí, sí. No, había traducción simultánea Ah, sería sí, Y para comunicarnos, bueno, hablamos una suerte de de portuñol, me echaba, me, el, el, el vocabulario inglés me tampoco lo manejo, pero los tiempos verbales son un desastre. Pero para uno entiende cuando se quieren entender las personas, cuando había una convocatoria que es un tema que nos interesa y nos atañe a todos. Porque además de interesarnos, tenemos que hacernos cargos y hacernos responsables de que nuestra responsabilidad generacional de lo que estamos haciendo en estos años para cuidar el planeta para las generaciones que van a venir claro, y sabe claro. Que en el marco de la reunión de París este, hablaron los chicos franceses junto chicos de otras comunidades de los países, de todo el mundo y uno de ellos dijo nosotros necesitamos ustedes ahora pero ustedes van a necesitar de nosotros mañana así que fue todo un, me parece un muy buen lema para para concluir el, este encuentro y se elaboró un documento que se presentó a la cumbre de presidentes como como bueno, este, adhiriendo a, a al marco de esta cumbre climática, que aparentemente esta sí va a ser transformadora. Ya hay Ajá. un compromiso mucho más serio, nos decía el presidente Hollande, eh, que este planeta eh, le quedan 85 años de vida si no cambiamos urgentemente un montón de cosas. Claro, porque con, esta... con el solo aumento de un grado y medio nada más se arma una catástrofe. Sí, es una catástrofe climática, pero gran parte de esa responsabilidad justamente desde los países más desarrollados. Claro, ¿no? claro, claro. China y Estados Unidos son los máximos responsables de esta cuestión. Sí, exactamente. Porque, bueno, el desarrollo industrial tiene que ser sostenible, tiene que ser viable, tiene que ser compatible con el cambio climático. Claro. Y, bueno, eso es lo que lo que se postuló. Y después, bueno, nosotros como alcaldes nos podemos comprometer en pequeñas cosas, en el tratamiento de residuos, en la forestación. Y, bueno, justamente al haber hecho en estos cuatro años un gran trabajo de, a través de la Dirección de Gestión Ambiental de Forestación, Eh, creamos el vivero, creamos el jardín botánico, pero además de eso hemos plantado infinidad de especies vegetales en todo el distrito, en las escuelas rurales, en los domicilios. En el verle damos una plantita a cada nene que nace, eh, y por supuesto para su familia, ¿no? Bueno, este, es, es realmente eh, que haya, haber sido invitado como intendente a esta reunión. Claro. Y el Papa nos tuvo ahí, el Papa en realidad fuimos por el Vaticano primero, saludarlo en el marco de la audiencia pública que él todos los miércoles hace, acababa de volver de África, Ajá. y tuvimos ahí una reunión, con no, la fue reunión, digamos, un saludo personal, donde yo le presenté, bueno, las carpetas con una síntesis de lo que habíamos hecho en el Contracambio Climático en Alvear, y una bandera alvearense, cartas de algunos alvearenses, Y, bueno, y una camiseta de club deportivo al por un toque de color que le, le saqué una sonrisa al papá Pero bueno, eso fue todo lo que... Empezamos por el Vaticano, terminamos en París, nos fui un lunes y volví el domingo, así que, este, pues sí, medio flash del viaje, pero... Sí, muy la verdad, son muchas horas de avión. Son 13 horas a Roma y después otras 13 horas de París acá. Impresionante. Sí. Alejandro, ¿y cuál, ¿qué expectativas tenés para este 2016 que está acá a la vuelta de la esquina? Faltan siete días nada más. Sí, sí bueno, nosotros eh, queremos seguir trabajando en el sentido de, de lo que hemos hecho hasta ahora, apoyando la educación, yendo a los cargos de la salud del Varense para potenciarla y para mejorarla, eh, trabajar con la infraestructura escolar, trabajar con, eh, tratando de generar trabajo genuino, por en marcha de nuestro sector industrial planificado, los grandes rasgos y trabajar fuertemente el tema de la tierra propia de los salviarenses y de la vivienda. Así que estamos ya, te diría, ya metidos en el 2016 en ese sentido. Ajá, ahí está. Sí. Bueno, y para, para continuar, el saludo, como siempre, que hacemos que nos acompañás desde hace muchísimo tiempo todos los fines de año y queríamos que que nos digas unas unas palabras para los amigos, para los vecinos, para toda la región también, acompañándonos en esta previa ya de de la Nochebuena. Bueno, una muy feliz Navidad y Nochebuena para todas las familias de la región, para todos, para los que son oyentes de la radio y los que no, los que me votan y los que no, para todos, para todos los amigos de la región. Que tengan una muy feliz Nochebuena y mejor Navidad que el año nuevo también sea un año próspero para todos, entrar en familia y, bueno, y, y a trabajar todos porque hay una oportunidad de que este país se ponga de pie nuevamente y yo creo que trabajando con responsabilidad cada uno en su sector, en su trinchera, vamos a, a tener un bienestar que va a marcar una época de, de aventura para los argentinos en general. Yo creo que va a haber por ahí un poquito dificultades para arrancar en función de la, de, de, de la situación económica actual que, que revistan los estados, tanto el municipal como el provincial o el nacional, pero bueno, bueno, se van a acomodar los melones y los argentinos vamos a salir adelante. Me encanta, se van a acomodar los melones. <risa> bueno, sí, se va, se va a dar, se va a dar, va vale, a haber un ciclo bueno y esta vez tenemos que hacer, crear un crecimiento sólido. Que se sostenga en el tiempo y que nos dé a, la, a los argentinos el bienestar que, que, que merecemos. Buenísimo, Alejandro, ojalá que así sea, saludamos en voz a todos los albarenses que nos acompañan todos los días, a través del aire, de la radio también, a través de, de las aplicaciones y a través de la PC que nos, nos acompañan. Un saludo enorme para vos, para toda la gente de la municipalidad, para los amigos y vecinos alberrenses conozco muchísima gente en alvear gente impresionante que le hace honor al eslogan de la ciudad ¿no? la Me ciudad de la mitad claro que sí. sí exactamente la verdad que no hay excepciones ¿eh? todo el mundo está predispuesto como siempre en general alvear desde casi des desde décadas que conozco a gente alberense todos predispuestos a ser amigos dar una mano acompañar qué te pasa Así que un saludo enorme a todos los albiarenses y una muy feliz Navidad encarnada en vos, que sos el representante elegido por todos los albiarenses. Y muchísimas gracias por habernos acompañado en este ratito dentro de la agenda apretada antes del del asueto Alejandro, muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, este verano es una oportunidad para que se acerquen al albiar. Claro. A disfrutar de la pileta, del balneario, del carnaval más adelante. Es una ciudad que realmente ha crecido en eso, de hecho nosotros creamos la Dirección de Turismo para, para canalizar eh, la posibilidad de que los albiarenses sean conocidos y visitados por gente para, para corroborar todas esas virtudes que tenemos. Seguro, doy fe de la pileta que me encanta, sí. <risa> me encanta la pileta. Tiene mucha gente de toda la región sí, y realmente es un costo muy económico. Aparte, eh, una pileta de agua salada de 25 por 50 que no hay en la región. Y tres de profundidad Y una tres vez. metros, una brutalidad de pileta Con <risa> varios, ¿cuánto? Más de dos millones de litros de agua, ¿no? Eh, sí Fácil sí, o sea, no, no, La verdad que sacamos la cuenta en su momento no me acuerdo Sí, más de 2 millones de litros de agua Alejandro, felicidades para vos, para toda la gente de Alvear Para los empleados municipales Que hacen también de que Alvear esté como está Y para toda la familia también, ¿eh? Gracias por atender más. Bueno, saludos a todos. Saludos. Felicidades. Chau. Ahí estábamos con el doctor Alejandro Celillo compartiendo este ratito y este saludo navideño. Nosotros nos vamos a quedar con el humor a esta...